proyecto secreto ni, ni mucho menos. De esta manera trasciende a los medios de comunicación la segunda nota informativa en la que eh, el señor Ramey hace incluso llamar a algunos periodistas hasta la base y se hacen unas fotografías que han trascendido a, a la opinión pública también, fotografías en las que puede verse al propio Marcel, al propio Ramey, a, a otros eh, mandos al cargo al lado de un material liviano el aspecto visual que con varillas, eh, algo parecido a lo que podríamos definir al estaño y esas fotografías eh, se divulgan en, en diversos medios informativos como aval justamente de que los restos recuperados son de un globo meteorológico y no de ningún objeto, de ningún objeto extraño. A partir de aquel momento, sin embargo, empieza una verdadera maniobra de encubrimiento y uno de los, uh, de los responsables uh, que se fotografiaron incluso junto a esos restos hablaron que, que esos restos pertenecían uh, no a un globo meteorológico sino al propio OVNI y que uh, no se habría permitido a la, a la prensa ni a los fotógrafos que hasta, hasta allí llegaron a acercarse en exceso al material sino que todas las fotografías serían tomadas a una cierta distancia y el propio Dubois uh, declararía más tarde que él habría mantenido una cierta presión desde Washington para que se dijera que aquello era un globo meteorológico enorme.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 Claro, yo cito en mi libro la amenaza extraterrestre 38. Ha habido después de esos como 6 más que han aparecido y luego los rusos están diciendo ya otros los suyos estaban estaban ocultos. Y ya como 10 van por ahí. Pero que ha habido a punta de pala. Algunos Pero clarísimos, por ejemplo, el de Aztec, en el cual hubo 14 hombrecitos, el de Eli, hubo 10, 16 hombrecitos, el de Spitzbergen, describieron cómo era la dentadura de los hombres, que no eran enanos, eran, eran muy altos, etc.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 en blanco una puerta abierta hacia lo desconocido entra con nosotros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 militar eso que dicen a los, los presidentes está apañado que lo, que lo siga creyendo 100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 Pero en cuanto a datos, a información, a que existen, a que aterrizan, a que vuelan, a que están ahí, desde luego. Eso tenemos muchísima información. Para que la ver, claro. Ya. Juanjo, seguiremos. Te vamos a volver a emplazar en el programa cuando puedas. Y seguiremos esta noticia, a ver si por fin conseguimos, si no, la prueba definitiva de acercarnos mucho a ella. Pues encantado y ojalá tengáis mucha suerte. Te lo contaremos. Y Bien, pues, serás tú quien no lo... lo cuentes también. Un abrazo fuerte, Juanjo. Un abrazo. Hasta, Hasta pronto. Todo.